Pues muy buenos días, aquí andamos con el año 2025 que ya se acaba y como ya es costumbre durante, bueno, los últimos años, durante bastantes de los últimos años, pues bueno, ya sabéis que a mí me gusta eh, grabar un pequeño audio de balance, de conclusiones finales, de lo que han sido pues eh, mis equipos, de lo que ha sido eh, pues los proyectos en los que he estado. Eh, metidos en el home lab etc eh, etc y bueno aunque aunque ya sé que este año he ido de más a menos porque he ido de más a menos eso es algo totalmente innegable eh, respecto a la grabación pues no quería perder la, la, la oportunidad vale no quería perder la oportunidad esta mañana estaba escuchando al señor mayón que ha hecho el suyo y he dicho pues mira Eh, vamos a hacerlo nosotros también Este audio lo, lo notaréis distinto Respecto a los demás No estoy utilizando Mi micrófono Electro Voice Y la Boeos eh, Geekcaster 5 Estoy utilizando El Samsung Q2U Y también estoy usando El, el Lenovo X270 eh, ¿eh? con, con Mi Arch Linux Que hace ya un año y medio que instalé ...y que me está yendo de fábula, me está yendo muy bien... ...y de momento no tengo intención de, de cambiar, ¿eh? no tengo intención de cambiar... Eh, ...me parece ide ideal e idóneo hacer este capítulo con el Lenovo... ...porque es sin duda eh, uno de los equipos, eh, creo que es el equipo... ...que he tenido con mejor relación calidad-precio probablemente en mi vida... ¿vale? ...lo utilizo cada día... una media de 3-4 horas, lo utilizo para todo, lo utilizo para gestión, lo utilizo para administración, lo utilizo pues para, para podcast y para grabación, no lo he usado nunca, de hecho hoy lo estoy utilizando eh, por, por primera vez con Reaper, que es lo mismo que tengo en el PC en el que suelo grabar de normal con la voz eh, Geekcaster. Es que la verdad... Eh, Ya hace año y medio, porque creo que fue en, en marzo o abril del 24. Un portátil que no sé si, si lo recordáis. Lo compré por unos 80 dólares en Alemania. Lo único que le tuve que hacer fue comprarle una batería, comprar un, un transformador, un, un cargador, y comprarle pegatinas eh, para las teclas, porque obviamente venían en alemán. y alguna cosilla, alguna cosilla más, alguna cosilla más, le, le hice ahora mismo, ahora mismo no recuerdo bien bien el qué, sí, le puse una tapita en la webcam, y aquí lo tengo, y como me apetecía grabar este audio un poco en plan estar por casa, vale que de hecho ya veré si lo edito o no, porque yo Reaper lo he utilizado poco para editar, lo, todo lo que son músicas de fondo, Efectos, compresores y tal, los meto con la Geekcaster, pero bueno, ya me pelearé. Y, y si no, pues simplemente le meteré la normalización y lo subiré, ¿vale? Que tampoco me obsesiona mucho, mucho, mucho la calidad de, de este audio eh, en, en general, ¿vale? En general. Pues bueno, ya os he hablado un poquito del Lenovo X270 eh, y ahora os quiero hablar el, del, del Pixel, porque el, el Pixel 7. Ha sido un teléfono con el que este año he trasteado, algo que creía que jamás iba a hacer, porque yo, cuando me metí en la senda de los Pixel, eh, entré en ese camino porque quería que mi teléfono fuese una herramienta más de la que no me tuviera que preocupar, ya que, pues bueno, eh, con el Pixel 4 XL estuve muy contento y los OnePlus, Xiaomi, eh, etc., etc., que tuve con anterioridad. Pues bueno, eran siempre un quebradero de cabeza cuando no funcionaba una cosa eh, dejaba de funcionar la otra. Cuando arreglaban esto rompían lo otro con las actualizaciones y, y la verdad es que me metí en el tema de Grafen OS porque fue un proyecto eh, que me llamó eh, mucho la curiosidad. He pasado dos años, dos veces, perdón, este año por Grafen, eh, por Grafen OS. Ahora estoy en. Eh, en la ROM oficial de, de Google en el sistema operativo de stock que se, se suele llamar de stock porque este final de año ha sido bastante movidito y prefería, prefería tener un teléfono eh, 100% certificado y con, con garantías, ¿vale? Pero para mí Grafen OS ha sido un descubrimiento total, la posibilidad de poder ser amo dueño y señor de tu teléfono un teléfono que llevas... En, en tu bolsillo cada día que prácticamente eh, pues bueno, lo tienes no, si, si no todo el día en la mano son dispositivos desde los cuales hacemos pues todas nuestras gestiones ya sean administrativas eh, bancarias sociales eh, comunicativas, etc y claro, el hecho de poder quitar las garras de Google del, del teléfono no al 100% pero sí poder elegir tú con el Sandbox de los servicios de Google que te ofrece Grafen, a qué acceden los servicios de Google y qué no, sensores, llamadas, contactos, mensajes, uh, cámara, ubicación, etc. Pues para mí fue, para mí ha sido toda una experiencia, ¿no? El, el hecho de poder, el hecho de, de hacer el esfuerzo de quitarme la gran mayoría de las aplicaciones de Google, de mi Pixel, por alternativas eh, open source... Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Poder utilizar Fermail, poder, eh, poder utilizar Etar como, como calendario, eh, prescindir de la, de la grabadora de Google para utilizar otras alternativas, la experiencia de Organic Maps eh, en contra de, de la solución que ofrece Google Maps, pues ha sido muy interesante, ¿no? Y me ha, de, me ha demostrado que se puede vivir... alejado de las eh, grandes compañías que puedes tener una experiencia muy buena también eh, con aplicaciones alternativas de código abierto ¿no? eh, sobre todo a través de, de F-Droid a través de y eh, o su alternativa Droidify que es una tienda pues bueno, la verdad, bastante más bonita y bastante más hecha para el día a día a nivel estético y visual que no que no F-Droid ¿no? al final es un fork pero con una interfaz gráfica mejor. He tenido dos pasos por Graphen OS este año. El primero fue un intento radical, es decir, quitar todo lo que es Google y hacer pasar absolutamente todo mi flujo de trabajo e intentar canalizar todas mis aplicaciones personales al margen de Google que fue un esfuerzo, la verdad, titánico y prácticamente en balde ¿no? porque, bueno, desgraciadamente... Como ya os comenté, en esa primera intentona eh, hay cosas que de momento son imprescindibles de los servicios de Google para cualquier teléfono con Android, como es por ejemplo el, el Firebase, que es el sistema de notificaciones que utiliza, que, utiliza, que utiliza Google y que por tanto utilizan todas las aplicaciones ¿no? como WhatsApp, Telegram o incluso alternativas Eh, open source y auto hospedadas eh, cosa que, que termi no termino de entender muy bien como por ejemplo Home Assistant, ¿no? entonces eh, bueno ese, ese primer intento me hizo ver que GrafenOS eh, sigue siendo una buena alternativa pero que hay que pasar sí o sí por los servicios de Google para según qué cosas ¿no? eh, igualmente, igualmente que, que, que tengas os y tengas que pasar sí o sí Por, por los servicios de Google no significa que Graphene OS eh, ya sea un, uh, un sistema operativo mm, inválido para gente que quiera cuidar su privacidad, ¿no? Porque aun teniendo tú eh, una instalación de Graphene OS en tu teléfono eh, e instalando los servicios de Google, como ya he comentado antes, pues a través de lo que viene a ser eh, el sandbox pues bueno, tú eliges, tú puedes elegir A qué Google puede acceder de tu información, a qué partes de tu, de tu almacenamiento, del almacenamiento del teléfono puede, pueden acceder a las aplicaciones de Google, cuando pueden acceder a tu ubicación. No es como con un pixel en el cual, por bueno, tú tienes los servicios de Google instalados y tienes la Play Store, y, y es el, el, el sistema operativo ya por defecto le da absolutamente todos los permisos. Con lo cual, pues bueno, no, no me gusta cuando estoy navegando por internet en, en foros como Reddit. Eh, o del propio Grafen, en los que hay usuarios pues, que bueno, dan como entender eh, eh, bueno, estas, estas típicas cataduras morales, ¿no? que a veces nos encontramos en Linux, que a veces nos encontramos también, pues en este caso en Grafen, de gente que dice pues, bueno, que, que, que, que no tiene sentido instalar Grafen si vas a utilizar la Play Store, cosa que bueno, los propios desarrolladores del sistema, con este famoso sandbox de la Play Store, que funciona a las mil maravillas, pues, pues bueno, ya... Ya, ya, ya te dan una solución que, que viene ya del propio sistema operativo, ¿no? con lo cual pues, en ese aspecto, eh, perfecto. Pasé una vez, tuve que volver a la Play Store, ah, perdón, a la Play Store, al sistema oficial de Google y luego un mes o así más tarde acabé volviendo de nuevo a Grafen intentando eh, aproximarme a esa filosofía, ¿no? al, al tener un sistema operativo ajeno al oficial de los Pixel, eh, pero que me dejara granular, Toda, todo ese filtrado de información, todo, todo, todo ese dar en bandeja todos mis datos a, a la compañía de, de la G, ¿no? Y esa segunda experiencia, pues la verdad es que fue muchísimo mejor, muchísimo mejor. Instalé los servicios de Google, eh, la Play Store, todas las aplicaciones cuyas notificaciones... Eh, dependían del sistema de notificaciones Firebase de Google las instalé a través de la Play Store que son WhatsApp, Telegram en este caso pues Home Assistant eh, y, y bueno en fin, en definitiva todas la, las que lo necesitaran y eh, la verdad es que la experiencia fue mucho mejor ¿vale? fue mucho, mucho, mucho mejor noté grandes cambios en el teléfono sobre todo a nivel de autonomía la duración de batería la verdad es que se disparó por completo eh, el teléfono la verdad es que se me calentaba bastante, bastante menos que no suele calentarse mucho el Pixel 7, ¿eh? pero sí que es cierto que con grafeno ese a nivel térmico las cosas mejoraron mejoraron bastante y la verdad es que contentísimo vale contentísimo contentísimo con con grafeno tuve que volver a quitarlo porque porque como ya os he dicho este final este fin de año ha sido muy movido y he tenido que volver por por una serie de, de cuestiones que por mi parte están totalmente infundadas pero bueno Por, por esa falsa tranquilidad eh, de tener un teléfono pues bueno 100% apto porque grafeno grafen OS sería perfecto de no ser de no ser por una cosa que no depende de la propia grafen y es que hay pues bueno ciertas aplicaciones que han baneado al sistema y que hacen imposible su utilización en, en, en En Grafen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Ebay. Ebay no, no funciona en Grafen, ¿no? Ese por temas de atestación de, de seguridad. Igual que las aplicaciones de algunos bancos, a mí me lo han dicho. Yo antes que cuando estuve en Grafen las aplicaciones de mis bancos funcionaron perfectamente, pero hay bancos que no funcionan. Luego hay eh, aplicaciones gubernamentales de ciertos gobiernos, como el italiano y el australiano, que tampoco van, tampoco me afectan en absoluto, pero bueno, esas cosas siempre abren la puerta. siempre abre la puerta que el día de mañana alguna de estas grandes corporaciones o algún gobierno o lo que sea, pues decidan eh, decidan crujirse cualquier aplicación que yo vaya a utilizar en mi día a día, que cada vez son menos, ya os digo, porque yo estoy tirando muchísimo de mis servicios autospedados, o sea, yo ¿qué queréis que os diga? Yo Google Drive no lo utilizo, yo eh, Google Fotos no lo utilizo, Gemini prácticamente no lo utilizo, Todo, todo va por encima de, de, de los servicios que tengo autospedados en, en mis máquinas. no Utilizo mucho Nextcloud, utilizo mucho, muchísimo IMIC, que ahora hablaremos de IMIC. Utilizo muchísimo Jellyfin eh, para ver óperas, por supuesto. Eh, ya, de, ya lo sabéis, ¿no? principios del siglo XX, con una serie de derechos de autor <coughs> ya prescritos, como no puede ser de otra forma. Y cada vez utilizo menos los servicios de Google, ¿no? Entonces, mmm, estoy, tengo pendiente de volver, tengo pendiente de volver, y más ahora que el tema de la ubicación eh, ya está solucionada. En Grafen sí o sí tenías que tirar del chip GPS integrado en el teléfono, eh, porque claro, si no querías utilizar los servicios de Google, eh, la ubicación se hacía por GPS, con lo cual en interiores o en zonas... Eh, pues bueno cubiertas de nubes o entre edificios pues era complicada la localización no pero bueno, Grafen lo solucionó eso con un proxy propio de ellos eh, que sustituía la ubicación de los servicios de Google y también con bueno un sistema de, de triangulaje de, de Apple que se supone que es muchísimo menos intrusivo que el de Google que también funciona de maravilla pude probarlo en la segunda iteración que hice con Grafen y la verdad es que fue algo espectacular ¿Eh? tengo pendiente volver, tengo que sacar el Tiempo necesario para hacerlo porque migrar un teléfono no es algo rápido y sen sencillo. Si sí es con grafen, sí, porque se hace a través de su web. Eh, se flashea un píxel con grafen, igual que se flashea un píxel con el sistema de stock de Google. vale Se flashea exactamente igual. Te metes en la web de grafen, ellos te dan los pasos, conectas el teléfono al ordenador, haces tu backup previo y todos esos rollos, y es fácil, ¿eh? pero el. todo lo que es migración de datos y volver a prepararlo todo pues es algo que sinceramente me da muchísima pereza que os voy a contar, pero en cuanto tenga un par o tres de días consecutivos libres creo que lo voy a probar vale creo que lo voy a intentar, porque la verdad es que he estado muy cómodo, muy a gusto insisto no dependo de las aplicaciones de Google yo soy, ya sé que soy un caso particular nadie casi nadie se, os, se autospeda sus servicios y los utiliza de forma productiva en su día a día yo lo hago y eso pues con pues bueno, ese esfuerzo pues conlleva conlleva a, a poder no tener que depender de estas aplicaciones corporativas tanto pero pero bueno ya ya lo veremos. vale, ya lo veremos, ¿qué más? porque os he hablado de servicios, que si Nest Cloud que si que si, que si Imic que si Digital que si cual, pues mirad de Nest Cloud yo os he hablado mil y una veces de Imic no os he hablado creo que os he hablado en una ocasión concreta yo llevo dos, tres años eh, intentando buscar un reemplazo auto hospedado para Google Fotos, ¿vale? Eh, sobre todo desde que empezaron a quitar los planes ilimitados, ¿vale? hace ya un par de años, eh, creo que Google, si mal no recuerdo, empezó a, a, a quitar los planes ilimitados de, de subida de fotos y te, y te obligaba ya, pues a hacer limpieza, no, de vez en cuando, y claro, a mí no me apetece hacer limpieza y mucho menos eh, que, que mis, mis fotos estén en un servidor ajeno, ¿no? Que vamos, que yo no subo nada del otro mundo, pero al final es contenido mío, es mi intimidad. mis fotos familiares, eh, con amigos y personales, pues no quiero que estén por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces llevo, llevaba dos años intentando buscar soluciones que eh, se acercaban más o menos a lo que buscaba, pero que al final no, no eran tal cosa, ¿no? Entonces, si os acordáis, al principio empecé a utilizar -We go que era muy arcaica, que era muy vieja, eh, visualmente no estaba del todo bien hecha... Que sí, que era muy estable y llevaba muchos años funcionando, pero no, no me terminaba de convencer. Y de ahí salté a LibreFotos, una solución bastante más compleja, que ya incluía inteligencia artificial en su backend, con reconocimiento de caras, eh, modificación de metadatos como ubicación, etc. etc. Eh, que funcionaba bien, pero no tenía una aplicación, un cliente de Android e iOS. Ni oficial ni plenamente funcional. Además, era un proyecto que estaba llevado por una persona, solo una persona, que aceptaba, pues bueno, como suele ser habitual en estos proyectos, la contribución de, de terceras personas, eh, pero no tenía mucha actividad el proyecto. ¿vale? Entonces, bueno, los books que se reportaban. pues tardaban mucho en atenderse, no todos eran aceptados, eh, tardaban mucho en aceptarse y luego tardaban mucho, mucho, mucho en solucionarse y al final, pues bueno, yo no estaba dispuesto a tener esa aplicación a través de una web en el teléfono porque, bueno, lo bueno que te ofrecen estos servicios autospedados de fotografía es que te dejan hacer backups del carrete de la cámara de tu teléfono, eh, suben automáticamente vídeos y fotos y esto por libre fotos, desgraciadamente... de forma oficial y 100% confiable no lo hacía. Entonces, lo dejé como un proyecto por hacer y a mediados de, del, del 24 empecé a utilizar a modo de pruebas IMIC. IMIC es literalmente coger Google Fotos y hacer una copia de Google Fotos pero autospedado, sin más. Tiene su línea de tiempo en la pantalla principal donde puedes ver todas las fotos que hay en el servidor, puedes generar <coughs> puedes generar, perdón, Álbumes, lo bueno es que además puedes compartirlos con otros usuarios del mismo servidor, eh, puedes eh, también tiene un componente de inteligencia artificial eh, para, para detectar caras y generar álbumes eh, eh, por personas de forma individual. Eh, tiene función de backup de vídeo, tiene función de backup de las fotos del teléfono. Uh, tiene sistema de transcodificación en el backend para transcodificar en tiempo real los vídeos eh, que vas subiendo en caso de que tengas una GPU dedicada a ese servidor y lo necesites ¿vale? esto es interesante porque, porque con la llegada de la grabación en 4K que que ya bueno, cualquier teléfono medio decente te graba en 4K, llega el codec H265, ¿no? Y no todos los dispositivos son compatibles con ese codec, Los dispositivos que tienen cuatro más de 4 o 5 años que cabe son menos, pero aún están ahí, pues no son compatibles con este tipo de con este tipo de de, de codec, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, está está bien. que lo tenga, ¿vale? No es obligatorio, pero está muy bien que lo tengas, una ayuda. Y la aplicación va fantásticamente bien, tanto la de escritorio como los clientes Android, como los clientes IOS, eh, todo va muy bien, ¿vale? Todo va estupendamente bien y, y, y, va, y va como tiene que ir. Aparte de todo esto, una empresa eh, de programación americana eh, está contribuyendo, bajo la licencia de la propia aplicación, que ahora mismo no recuerdo cuál es, en la resolución de, de books y en la y en en, en en el desarrollo de nuevas funciones, y eso pues es genial, ¿no? porque eh, bueno, el tener siempre a gente profesional en nómina eh, contribuyendo a todo esto eh, pues es, eh, es siempre una buena noticia. porque sabes que ya todo va a estar más depurado, todo va a tener ciertas garantías y cierta estabilidad. Y bueno, eh, la verdad es que es un servicio que estamos utilizando todos en casa eh, y fuera de casa también y estamos encantados y súper contentos con ello. Es de, es de lo mejorcito que tengo autospedado. Eh, la verdad, eso junto a Nextcloud y junto a Bitwarden, creo, obviamente, los estoy, estoy citando a tres eh, a tres eh, servicios uh, que realmente mm, están gestionados, como he dicho, por por terceras partes o, o por empresas, vale. Nextcloud recibe es una empresa también que recibe fondos de la Unión Europea, ya que, pues bueno, eh, eh, el otro día estaba escuchando que Alemania estaba empezando a migrar todos sus sistemas ya eh, internos a nextcloud Cloud, para quitarse a Microsoft de en medio. Austria, Aust eh, Austria lo hizo ya hace un tiempo, creo que Suiza estaba empezando o algo así. ¿Vale? O sea, son proyectos bien mantenidos. Y Mic el caso que os acabo de contar de esta empresa americana, que ahora sinceramente no recuerdo el nombre de ella, os tengo que aclarar que este audio lo estoy grabando sin ningún tipo de, sin ningún tipo de guión. ¿eh? Yo, creo que, yo, yo creo que se nota, ¿vale? Voy hablando según me llegan las cosas a la cabeza. Por si notáis el cierto desorden que... que hay habitualmente en esto que por si no os acordáis o lo recuerdo yo ahora no es un podcast es un pseudo podcast ¿vale? y Bitwarden pues otra empresa otra empresa que, que da servicios premium que da servicios de pago pero que ofrece soluciones auto eh, gratuitas pues que están muy bien no de hecho eh, la, la variante self host eh, que es la que yo he utilizado siempre que es una variante de auto de Bitwarden que no es el stack completo, que el stack completo de Bitwarden es una locura, tienes que dedicarle a una máquina virtual entera con una serie de gigas de RAM, una serie de cores y tal, porque eso es una, es una barbaridad. Eh, no, es una versión un poquito más finita, que puedes desplegar en Docker, y que bueno eh, que por suerte, eh, a finales de este año, la han renombrado, ya no se llama Bitwarden self-host, de hecho, el, el, si ponéis en Google Bitwarden eh, self-host github, en el buscador de Google os sale al repo eh, y es que ya no ya el proyecto ha sido renombrado de self-host a slim Bitwarden slim vale y ha salido ya de beta que por cierto por muchas betas que fueran yo jamás he tenido problemas con Bitwarden en esta versión jamás pero bueno por lo menos durante este eh, durante este final de año ya es un proyecto estable que ya te da pues si antes tenías mucha seguridad pero esa palabra beta te impedía hacer según qué implementaciones o exponer según qué cosas, pues bueno, ahora ya te deja pensarlo de otra forma, ¿no? Ver la palabra estable, que es una, es una falsa confianza, ¿no? Porque al final solo es una palabra, ¿no? Pero bueno, ya te abre, te abre a, un, a un mundo nuevo de posibilidades. Bueno, vale, con lo cual encantado. ¿Con qué servicios? No estoy tan encantado, pero tampoco estoy disgustado. Pues mira, eh, uno de ellos, por ejemplo, es eh, Jellyfin. Jellyfin es un servicio que, que, que utilizo y utilizamos eh, muchísimo, pero, pero cuando digo muchísimo me refiero a, a muchísimo. Y este año hemos pasado de la versión 10.10 .10 a la versión 10.11. Una versión grande porque es una versión que cambia por completo el motor de base de datos que hay por debajo. ¿vale? La base de datos sigue siendo ese culite que yo creo que es un error. Yo creo que es un error porque... porque hay bibliotecas de Jellyfin que pueden ser enormes y a veces creo que un SQLite se queda muy justo. ¿vale? Yo sigo siendo partidario de que abran la posibilidad de que la gente utilice sus propias bases de datos, como MariaDB o Postgres SQL, que es una, es, es una base de datos brutal, llena de posibilidades y de características. Eh, pero bueno, han migrado el, el motor... Que, que hay por debajo, que no sé, si se llama, no sé si se llama ELF Core o algo así, no me acuerdo, hace mucho tiempo que lo miré, y han cambiado el motor y han bueno han cambiado pues casi toda la estructura de la base de datos para mejorar su rendimiento y, bueno, lamentablemente han conseguido lo contrario. no eh, Antes, en la versión 10.10 .10 de Jellyfin, todo funcionaba muy bien, porque todo funcionaba genial, el único problema... es que la interfaz a veces era un poco lenta cuando buscabas algún tipo de contenido si tenías bibliotecas muy grandes pues las búsquedas eran lentas ¿no? entonces pues bueno decidieron migrar el motor para agilizar eh, este tipo de, de, de consultas sobre la base de datos y han conseguido lo contrario sí, eh, bueno, la base de datos ahora es más rápida eh, encuentras las cosas mucho más rápido dentro de tus bibliotecas y todo lo que tú quieras Pero la verdad es que eh, está muy poco afinado y revienta por todas partes. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues que eh, hay problemas de rendimiento. Cuando se están realizando varias tareas concurrentes dentro de la base de datos, eh, se producen pff, decenas de bloqueos. Decenas, eh, no se exagero, decenas. O sea, tú, si quieres, por ejemplo, hacer un escaneado de las librerías, eh, olvídate. ¿Vale? Porque a la que empiecen a entrar usuarios y alguien escriba en la base de datos o intente leer o intente paralelizar cosas, eh, Las tablas se bloquean. Y la única forma de desbloquear es reiniciando el servidor. Entonces eso, cuando tienes varios usuarios y al final el servicio se acaba parando, o, o la gente empieza a levantar la mano, porque oye, es que esto no busca, no funciona, las imágenes no cargan, o los, eh, los episodios van. La, los episodios de las óperas van, van a saltos o tal. pues claro, entras y te das cuenta que la base de datos revienta, ¿vale? Que la base de datos revienta. Obviamente vamos ya por la versión 10, 11, 5, que ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo, pero cada cierto tiempo se ven estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco triste, un poco triste, porque al final con Jellyfin siempre acaba pasando lo mismo, ¿no? Siempre parece un proyecto inacabado, tiende a introducir muchos bugs... con actualizaciones mayores y, y es un software que al final nunca ha dejado de ser, nunca, nunca ha sido estable, ¿vale? No al 100%. Entonces, pues bueno, es una pena, pero es lo que hay. Yo la verdad es que no quiero Plex porque Plex me requiere de una licencia por usuario y no son baratas. No son baratas y, bueno, ahora me vais a llamar mickeys pero para estas cosas que me monto yo, yo prefiero poder auditar el código. Que yo me leo... las 300 o 400 mil líneas de código que pueden componer Telefin o, o más, que seguramente serán más líneas de código pues no, no, pero si un día tengo un problema, tengo que reportar un issue o cualquier historia, pues siempre me gusta poder ver el código poder interpretarlo y poder ver por, por dónde pueden venir los posibles problemas ¿no? eh, y bueno, pues ese es el caso ¿no? que, que parece que es la última la única alternativa Y bueno, esta versión 10.11 parece que tiene bastantes problemas parece que tiene bastantes problemas respecto a la base de datos ojalá no, ojalá sea antes pero lo más probable es que hasta la 10.12 eh, a mediados seguramente del año que viene pues no podamos ver alternativas no, eh, no podamos ver mejoras en este aspecto eh, yo por mi parte pues todo el escaneado de bibliotecas lo he derivado a la noche a un horario fijo antes se hacía cada 12 horas ahora lo he derivado a un horario fijo de madrugada en el que no hay nadie conectado o no se va a conectar nadie, aunque, insisto, ¿eh? los bloqueos también vienen por más sitios. ¿no? Hecho de menos características de seguridad también en Yelifin, que se están reportando desde hace años, y bueno parece que el equipo de desarrollo, el core de desarrollo de Yelifin, no está muy por a alabordo de, de, de atender a razones, porque es un tema ya de escuchar, a las propuestas y es un tema de estar abiertos a y parece que no lo están ¿no? he hecho pues características de seguridad mucho de menos como puede ser el doble factor de autentificación poder loguearte con OIDC a través de terceros como tu cuenta de Google o como una cuenta de Autelia que es un sistema en el que también me he metido este año y que funciona muy bien, que proporciona doble factor de autentificación a servicios que no lo son compatibles a través de navegador ¿Vale? Eh, o, o por ejemplo, yo qué sé, eh, un sistema nativo de notificaciones por mail o cosas así, ¿no? Que son cosas, pues que bueno, mmm, te tiran para atrás a veces cuando quieres hacer según qué historias con el servicio, ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Y a nivel de servicios, pues, pues eso es todo. La verdad es que mmm, poca, poca cosa puedo comentar más. porque ese, ese es básicamente, eso es básicamente lo que utilizo. este año también he perdido mucho tiempo en Home Assistant, eh, eh, domotizando eh, mi hogar y montando cositas. vale Home Assistant que ha mejorado mucho, sobre todo con el tema del asistente de voz que han incorporado, que incorporaron el año pasado con el Home Assistant Voice Preview, que tengo también uno por casa que va estupendamente genial, va muy, muy, muy bien. Y, y bueno, pues ahí también pierdo bastantes horas en, en Home Assistant. Eh, puedo deciros también que estoy muy metido en el mundo de Matrix, matrix.org. Eh, quizá no os suene, a lo mejor si os digo Element os suena más. Bueno, Matrix al final es un, es un, es un protocolo de chat, es un cliente de chat. que por encima pues, le puedes poner varios sabores no en función de cómo quieras que sea la interfaz y de quién quieres que gestione ese protocolo. ¿no? Yo en mi caso utilizo Element y bueno yo con la familia solo hablo por Element. El WhatsApp, el Telegram, el Telegram salvo para mis cuentas 2.0, eh, lo tengo olvidado. WhatsApp lo tengo olvidado, aunque lo necesito porque ya sabéis hay que todos estamos pillados por, el, por trabajo. pero ahí estoy con Element, y estoy con Element que estoy intentando implementar también Element Chat y el más el Matrix Authentication Service, que es un motor de autentificación nueva que quieren meter que va muy bien y bueno, al final si lo que quieres privacidad, si lo que quieres es privacidad, no, no tienes que salir fuera al exterior, ¿vale? No tienes que confiar en terceros, ¿no? tus datos Entonces, pues bueno, Element es autoespedable, muy fácil de gestionar, muy fácil de administrar, sobre todo si te lo montas en Docker. Y ahora que están haciendo las cosas más fáciles, que están montando stacks, están, han montado el stack de Matrix, el Community Edition, que es, nada, es, un, es un tema que se despliega con Kubernetes, pero a golpe de clic, a golpe de Enter, de copiar eh, unas cuantas líneas de código... Eh, pues bueno, quizás con ellos podéis animar a alguno a, a probarlo, porque es que la verdad es que va muy bien. Yo no es otro servicio que, como os lo he dicho, como en el, en, en el ejemplo anterior, es otro servicio que está también gestionado por otra empresa, está gestionado muy bien y funciona de escándalos. Es, un, es también un servicio que no me ha dado ningún tipo de problema, tiene un downtime inapreciable. y se actualiza cada 2x3 con mejoras en la interfaz mejoras en el rendimiento y la verdad es que da gusto, ¿eh? da, da gusto da gusto utilizarlo eso respecto a Element que os lo recomiendo muchísimo y por el resto pues bueno no creo que haya más servicios que merezca demasiado la pena, la pena comentar eh, ha sido un año eh, apático en algunos sentidos mm, En el podcast en general, primero por grabar poco, aunque bueno, eso, lo de grabar, la verdad, no es apatía, es 1.0. Al final uno no decide cómo vienen los días, hay veces que, que los días vienen cargados, hay veces que los meses vienen cargados y hay veces que los años vienen cargados y este año ha sido un año muy movido, en el lado positivo, siempre en el lado positivo, pero claro... uno al no dedicarse a esto, pues tiene que dedicarle tiempo a sus quehaceres, ¿no? Y en este caso, pues este año, pues bueno, en el lado positivo y, por, y siempre, pues, pues bueno, eh, eh, de una forma totalmente beneficiosa para mí, pues no ha sido posible grabar más. Os voy a decir eso de, no, pero el año que viene voy a grabar más, o voy a ver aquí una vez a la semana, o voy a grabar una vez al día, me voy a fijar... ¿Me voy a fijar objetivos? No, no os voy a engañar. Lo único que os voy a decir es que el podcast pues no se va a morir. Perdón, el pseudo-podcast no se va a morir. ¿Vale? Yo mmm, ya os lo, lo he comentado en más de una ocasión, mi filosofía es grabar cuando se pueda y cuando se tenga algo importante que decir. ¿Vale? Yo podría haceros podcast técnicos de dos horas cada, cada semana de historias y de rollos así de autospedaje, de self-hosting... De servicios, de servidores, de, de grafén, de historias. Pues pues sí, pero es que hay otras prioridades. Entonces, eh, bueno, no soy de los que dicen, bueno, como ahora ya estoy grabando poco, o estoy haciendo pocas cosas, o no tengo ideas, o no tengo nada que decir, pues chapo, no, no, yo que sé, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor llega el año que viene y os estoy grabando una vez a la semana, o dos veces a la semana, o una vez al mes, o una vez cada tres meses, o una vez cada seis meses, o grabo una vez al año, o a lo mejor no os grabo nada. A lo mejor estoy, un, yo que sé, un año. Eh, o dos, sin decir ni hola y acabo volviendo, ¿vale? Pues bueno, pues puede ser, ¿vale? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para mí, ya sabéis todos vosotros que es un placer coger el micro y hablar, y contaros, y explicaros, eh, y deciros... Por cierto, ahora se me ha... <risa> Esto es lo que tiene el desorden. Ahora os hablaré de otro servicio que estoy utilizando, ¿vale? ¿Vale? Eh, Podría decirlo, sí, pero, pero sería engañaros, ¿no? Con lo cual voy a seguir en esta postura en la que yo estoy muy cómodo, en la que espero que vosotros pues, también estéis cómodos y ya está. Servicio del que os quería hablar: Oyama. Oyama con Open Web UI. Oyama es un backend eh, hecho en Python eh, y, en, y en muchas otras historias de gestión de LLMs, de Large Language Models, de lenguajes de aprendizaje, de inteligencia artificial. a nivel de chatbot y Open OpenWebUI es esa interfaz web gráfica preciosa, muy bonita, muy cargada de características útiles, que es lo que utilizamos para acceder a ese backend, tener una serie de chats, una lista de chats, nuestros prompts guardados, organizados y nuestros chats organizados por carpetas, etc, etc, etc. Lo estoy utilizando muchísimo dentro de las limitaciones que tiene mi hardware, ¿Vale? Porque para la inteligencia artificial, para poder acelerar esos lenguajes con billones y billones de, de instrucciones, necesitas músculo a nivel de GPU. Entonces, obviamente, yo soy una persona normal, el dinero no me cae del cielo, voy sobreviviendo como, como supongo que el 99% de la gente que me escucha con lo poco que tengo y no puedo comprarme una Nvidia, una H100... o una a 100 o cualquiera de estas gráficas de data center de última generación para correr modelos de 700, 600 billones de instrucciones por, por, por, eh, por modelo ¿no? Eh, no, en mi caso pues ya os comenté en su momento yo eh, tengo equipados mis servidores mi servidor principal el, el, el, el, el musculoso por decirlo de alguna forma con tres NVIDIA Tesla P4 que son NVIDIA, son tarjetas, son GPUs de arquitectura Pascal, que es una es una arquitectura bastante decente, vamos a decirlo, para acelerar este tipo de cosas, ¿vale? No tienen núcleos, eh, creo que se llaman, eh, bueno, no tienen núcleos específicos, ah, no me acuerdo el nombre, ¿Turing se llaman? ¿Núcleos Turing? No me acuerdo cómo se llaman, da igual. No tienen núcleos especializados ni centralizados en la aceleración de inteligencia artificial, pero bueno, tienes, tienen, son tarjetas con 8 GB de VRAM, En, en placa y además pues son tarjetas eh, muy fresquitas de de, de de de son small form factor son tarjetas muy chiquititas que consumen poco además 70 vatios cada una eh, que me parece algo muy aceptable Eh, un ancho de banda más que correcto, son PCI 3.0, sí, pero bueno, funcionan muy bien, la verdad, funcionan muy bien. Y de esas tres, pues bueno, tengo una dedicada, son, son, son tarjetas de tipo virtual GPU, VGPU, son tarjetas que puedes cortar a cachitos sus, sus, uh, sus recursos y repartirlos en varias máquinas virtuales, cosa que está muy bien, y una de ellas la tengo partida a muchos cachitos para repartir en muchas máquinas virtuales para acelerar cosas de inteligencia artificial a nivel de servicios, como ya os he explicado, pues a nivel de, de, de IMIC y tal, que, que eso está muy bien. Y luego tengo dos de ellas dedicadas en exclusiva a Oyama ¿vale? y a Open Web UI. Eh, ¿Qué tengo? Pues al final tengo dos gráficas de una arquitectura un poquito ya antigua, pero decente, con 16 GB de, de VRAM en total. Esto me sirve para sustituir a ChatGPT, que yo uso ChatGPT o, o para sustituir a Gemini, que también utilizo Gemini, pues no, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque mm, a pesar de que son 16 gigas de VRAM, el ancho de banda no es el suficiente y son tarjetas ya con, con bastantes años a las espaldas, ¿no? De hecho, me costaron bastante baratas. Eh, pero puedo ejecutar modelos de razonamiento de 8 b de 8 billones de instrucciones por, por segundo. Y la verdad es que en ese apartado llama 3 8 b llama 3.18b, perdón, eh, me está siendo bastante útil. Lo utilizo para muchas cosas que no requieren de gran complejidad, como por ejemplo cocina, eh, dudas respecto a fotografía, dudas respecto a vídeo, eh, dudas eh, respecto a cálculo, mmm, cosas que no son demasiado complejas. Ahora bien, si tienes, yo qué sé, un sistema... yo qué sé qué me puedo inventar yo ahora yo qué sé pues tienes un problema dentro de tu infraestructura de red una infraestructura compleja rígida eh, eh, bueno si sí, si es muy compleja pues tú oye que yo qué sé tengo un problema con el WebSocket de tal que pasa de este proxy a este pero esto no es un proxy, es un stream y de aquí el paquete va para allá y tal, pues bueno, eh, muchas veces o no te ayuda o se inventa las cosas, porque te tiene que dar respuesta y la, y la lía, ¿no? Pero me va muy bien, yo en este 26, en este 2026, no las tengo todas conmigo, pero mi intención en este 2026, ya que en julio eh, estas P4 dejan ya de tener soporte, lo más probable es que las mueva a los DLR 210 para hacer pruebas allí, y me pille alguna cosa un poquito más eh, alguna tarjeta un poquito más eh, eh, más potente en este aspecto y con aceleración dedicada para inteligencia artificial ¿no? le estoy echando un ojo a las Tesla T4 que son las, eh, son la, es la misma tarjeta pero más, más, más moderna eh, con aceleración dedicada a inteligencia artificial compatibilidad con VGPU y además Eh, con, con 16 gigas de, de VRAM por tarjeta, que también ayuda, mucho. Eso también ayuda mucho. Problema, son muy caras. Actualmente una tarjeta semi-nueva de este estilo de los 700 euros no baja. A mí las P4 me costaron un poco más de 100 Con lo cual, pues bueno, la alternativa es o sustituirlas por esas, si es que bajan, si es que bajan, o acudir a tarjetas fuera del grado empresarial, porque al final todas estas gráficas son de, de tipo data center, y coger gráficas Nvidia cuadro. de consumo o RTX de consumo y montar algo que, que seguro que me dará mejor, bastante mejor eh, resultado que lo que, que lo que tengo ahora, ¿vale? que las P4, de las que por cierto estoy orgullosísimo y muy contento con ellas, ¿eh? pero que bueno, que ya tienen alguna lacra de rendimiento. ¿vale? Bueno, os dejo ya el tema de llama muy interesante, si tenéis ahí alguna gráfica sueltecilla, Eh, a la que, que tenga cierta potencia y no la estéis usando para jugar o lo que sea si queréis cacharrear pues merece muchísimo la pena intentarlo porque, porque bueno, es algo de lo que aprendes mucho y porque bueno al final tener hardware parado es tener hardware tirado, o sea, no merece la pena ¿vale? Tema podcast, os he hablado de grabar, ahora os voy a hablar de escuchar ha sido un año muy apático en el consumo de podcast también eh, me explico um, yo antes escuchaba podcast cada día O sea, os miento, yo en lo que era del 2015 al 2020 y creo que en el, del, 20, del 20 al 21 y al 22, por la pandemia eh, volví a recuperar la esencia, entiendo que por los confinamientos y tal, pero yo antes era una persona que podía estar todo el día escuchando podcast. Estaba en el metro, escuchaba podcast. Estaba en el autobús, escuchaba podcast. Estaba en la oficina haciendo trabajos repetitivos o, o, o de camino a cualquier lado a cualquier sitio. escuchaba podcast, ¿vale? Los podcasts, en mi caso, eran una obsesión, eran algo del día a día. De hecho, empecé a grabar por eso, porque de tanto escucharlos, eh, pues bueno, yo tenía cosas que contar, ¿no? Y, y de ahí nació el pseudo podcast de hardware Adictos. Pero eso con los años ha acabado cayendo, porque hay mucha gente que ha dejado de grabar o mucha gente por la que yo me movía para grabar ha dejado de grabar. O sea, gente que a mí me inspiraba ha dejado de grabar. Y sigue habiendo gente de ese grupito, pero que graba poquísimo, ¿no? Entonces... Eh, me ha caído un poquito, se me ha caído un poquito el tema de, de, de escuchar podcast también a los pies, ¿vale? A los pies. A quién escucho? Pues bueno, en el día a día hago eh, me esfuerzo por escuchar al al, al Mancuentro, a Mayón, eh, leña al mono que es de goma, de, de Rafa, que por cierto, también los escucho a modo WinTablet y los veo en los directos que hacen en YouTube, cuando el tiempo me deja. Eh, aún me acuerdo de en su momento cuando, cuando cuando Tejedor me invitó y, y por lo mismo por aspectos de la vida tuve que declinar, también los veo eh, a nivel YouTube. A ellos los escucho bastante a nivel podcast, que por cierto aprovecho para mandarles un, un saludo por aquí también. Escucho a veces el subo para arriba de, de Julio Fernández, que, que antes era un daily y ahora pues bueno ha caído, ha caído un poco. ha caído un poco. A veces, de vez en cuando, también me paso por sus directos de YouTube, aunque no suelo durar muchos, no suelo durar mucho allí. Y, y la verdad es que pff, poca cosa más. Es que mirar, voy a sacar antena pot. Voy a sacar antena pot porque, porque es que me, estoy teniendo hasta problemas para, para recordar bien lo que escucho y lo que no. Eh, también he empezado a escuchar el podcast de DMNTR Networks, que es un administrador de sistemas que sube por ahí sus aventuras y es bastante interesante. Uh, y es que creo que ya está. Es que creo que no escucho absolutamente a nadie más. Eh, a Educando Geek, al cual le mando un, un fortísimo abrazo desde aquí. Eh, también lo escucho. Eh, cuando graba, pasa que el pobre, pues también tiene. el tiempo que tiene, como todos, y a Thor 4, que también graba de vez en cuando, pero muy, muy, muy de vez en cuando. Me gusta mucho escuchar los audios que sube sobre las series y las películas que ve, pero es que no escucho a nadie más, no escucho a nadie más. Entonces, pues bueno, eh, ahora soy más de escuchar música, música clásica. Eh, eh, me ha dado también por escuchar muchas óperas. Y, y la verdad es que el podcast lo tengo prácticamente olvidado. Me veo más recluido viendo el contenido auto que yo tengo, las óperas que os comento, eh, que es contenido con el que me siento súper, súper a gusto, pero cada vez acudo menos a YouTube, salvo para vídeos de domótica de Un Loco y su tecnología, que es un canal que me gusta muchísimo. También eh, sigo un muchacho que se dedica a viajar por países eslavos soviéticos y tal eh, que es caminante rojo vale que es, es un contenido que me atrae eh, bastante yo estoy estoy muy lejos de esas culturas y por tanto pues bueno me resulta curioso el, el ver ese tipo de, de contenidos y, y ver desde la distancia ese tipo de formas de vivir bueno, curioso ahí está eh, Y ya está, es que no estoy usando... No es el año del entretenimiento, el 2025. No, al menos el del entretenimiento comercial, ¿vale? No, por lo menos el del entretenimiento comercial. Y poca cosa más que comentaros. Espero que los Reyes Magos se os porten, se porten muy bien con vosotros. Estamos a poco de acabar el año ya, a un paro tres de días, creo. Espero que empecéis el 2026 con buen pie. que os traiga a todos muchas cosas, pero sobre todo una. Una que a mí, a nivel personal, durante los últimos 3-4 años, me parece indispensable por haber sufrido cosas en carnes propias y ajenas que uno no debería de... Por, que son naturales, pero por las que uno no debería de pasar ni debería de pasar nadie, ¿vale? Que es la salud. Por favor, no pidáis nada más allá de la salud. Pedid salud, tened salud, porque con que pidáis salud... Y seáis gente decente el resto vendrá solo ¿vale? desde aquí se os despide el señor hardware adictos, nos escuchamos espero el año que viene adiós I